Es un privilegio poder estar juntos para compartir la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. En esta oportunidad les invito a que me acompañen en la lectura de Deuteronomio capítulo 27. Podemos buscar entonces en nuestras Biblias Deuteronomio capítulo 27. Vamos a comenzar la lectura en el versículo primero. Deuteronomio capítulo 27. Dice así la palabra de Dios. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en Elias todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios. Y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz. Y comerás allí. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras. Todas las palabras de esta ley. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo, Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte j e r i z í m para bendecir al pueblo. Simeón, Levi, Judá, i s s a c a r José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, s a b u l ó n Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: Maldito el hombre que hiciere escultura o、oh、imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, Amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, Amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, Amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, Amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, Amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que r e c i b i r e soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén.